Eh, en principio te consultamos, por lo que ya es de público conocimiento, ¿qué es lo que conoces vos sobre la causa que aparentemente te involucra? Bueno, eh, muy buena pregunta. Como primera cuestión, nada. <risa> Porque obviamente la, la denuncia no la conozco, no la he visto, no sé cuáles son los términos de la misma. Eh, así que poco en ese sentido te puedo... Puedo aclarar, porque ya te digo, no, no tengo conocimiento de tener de, de la denuncia, más allá de, obvio, de un trascendido periodístico. Pero sí te quiero aclarar algunas cuestiones, también vista desde el punto de vista periodístico, eh, eh, como te digo, aclarar algunas cuestiones. Bien. Es que... el, el punto central es la cuestión del horario. Sí, sí. Vamos sí, sí poder... eh, digamos, vamos a decirlo, lo estaba justo planteando recién, si hubiera una violación de la cuarentena sería porque se produjo un encuentro social fuera del horario de las 20 horas. Exactamente, bueno, ese, ese es el punto. Eh, toda la información es correcta, nos reunimos, somos un grupo de amigos, seis personas éramos, los que, el que supuestamente dio COVID positivo, Carlos Ruiz de General Hacha... Cinco personas de acá, nos juntamos en la casa del doctor Olaguer, seis y media de la tarde, comimos una picada, tomamos la cerveza, charlamos, ocho, ocho y cuarto, ocho y media más tardar, cada uno en su casa. Eso fue todo. Uh -huh. Después lo del asado, de la noche, todo eso, no, no, nada, nada que ver. Lo del asado lo plantea una de las personas que habría estado ahí, o... o... O lo dice no que... sé la verdad que no sé porque no conozco la denuncia uh -huh. no no eh, a ver no hubo asado, hubo una sí era una a ver una reunión eh con una picada de por medio un par de cervezas charlamos y listo nos fuimos es más algunos de nosotros eh, habíamos dicho che juntémonos en un restaurante y otros no tenían ganas que uno se nos va a aceptar y, y nos juntamos así de esa manera uh -huh. nada más ¿Por qué se les iba a hacer tarde si se juntaban a las 6 de la tarde? ¿Por qué se nos iba a hacer tarde si íbamos a un restaurante? Porque el horario de los restaurantes era hasta las 12 de la noche, creo. Claro, pero vos me decís que cerraron el encuentro a las 8. Les sí, quedaba... 8, 8 y media. No sé, no te puedo decir con precisión eh, si fue 8 y cuarto, 8 y 20, por ahí, uh -huh. en, ese, en ese horario. ¿Los, ¿Los sorprendió la, la aparición de la denuncia? Sí, la verdad que sí. O sea, eh, a nosotros, por supuesto, nos llamaron de salud pública muy correctamente, advirtiéndonos sobre la situación eh, de que teníamos que, a partir de... Bueno, a mí me llamaron el domingo a la tarde, de que tenía que permanecer aislado. <coughs> Perdón. Tenía que permanecer aislado hasta el día, el lunes que viene. O sea, creo que el lunes 4, uh -huh. una semana. Y, bueno, nada más. Eh, lo de la denuncia, la verdad que... Eh, este, yo supongo que la gente de salud pública tiene la obligación de hacerlo. Está bien que se haga la denuncia, que se investigue lo que haya que investigar, no hay ningún problema. Eso nosotros, eh, por supuesto, no... Esto lo lo digo por por mí que me investigue todo lo que haya que investigar, pero seguramente este eh, eh, los otros funcionarios piensan exactamente lo mismo. No hay no hay ningún problema. Y Miguel, entre los eh, presentes estaba Pedro Arcuri, esto es así, no no sí, tenés por qué sí, sí. ocultarlo. No, no, no. Claro. No, no. Eh, eh, Te digo que me encantaban. Si querés te, te repaso la lista, porque somos inclusive somos pocas personas, éramos seis. Claro. Este, no éramos ni 20 ni 30, no, no, éramos 6. Uh -huh. Estaba Pedro Arcuri, eh, Carlos Ruiz, que es la persona esta de General Hacha, eh, el doctor Marcelo Molín, Pablo Galavier, Nidio Sancho y yo, uh -huh. nadie más. Bien. Eh, decía lo de Pedro Arcuri porque él fue desplazado como funcionario de salud a raíz de este episodio. Eh, sí, esto... sí. No, no se condice con tu versión de los hechos, que, que no, no soy yo quien para poner en cuestión. Porque, no, sino... yo, yo tampoco. Claro. No sé cuál fue el, el motivo. Supongo que debe haber sido esto. Bueno, eh, yo la, las decisiones que toman otro poder u otras personas, no estoy en condiciones tampoco de conocerlas ni cuál es el fondo de la cuestión. Uh -huh. Y ustedes eh... recibieron un audio de, de Ruiz, lo menciono ya que vos lo nombraste, Eh, diciéndoles que él los había mencionado como presentes en el asado? No, no, no, yo digo, no, aparte este... Eh, es lógico que nos haya aparte que nos haya mencionado pero bueno vamos a sacar el término asado porque en realidad no comimos un asado no no eh, no, no pongo eh, asado porque es el el eh, sería textual traté de citar textual a Ruiz el, el, eh, el la, la, lo... la verdad es que no sé tendría la verdad es que yo no lo tengo tendría que consultarlo con Ruiz a eso este yo ese ese texto ese o ese audio no lo tengo no sé uh -huh pero creo que acá lo que lo que interesa y con lo que hay que manejarse con la denuncia que, que radicó este creo que la subsecretaría de salud y ver cuáles son los términos de la denuncia. Claro, claro. Y, y porque, sí. a ver, esto hasta tanto yo particularmente no tenga conocimiento de cuál es la denuncia, bueno más que decirte esto que te estoy contando, no puedo, porque no, no tengo otro conocimiento. ¿De salud, ¿cómo, cómo es tu situación? ¿Estás bien? ¿No tenés síntomas? No, no, gracias a Dios, estoy muy bien, estuve muy bien toda la semana pasada, esta semana también, ahora estoy obviamente con los nervios propios de esta situación, pero nada que ver con el COVID. ¿Y, y te no, hiciste no, te un, un test o, o no, ¿cómo es no, no? No, no, no me llaman de Salud Pública a la tarde a ver cómo estoy, inclusive cómo está mi señora, somos en matrimonio, estamos solos, no tenemos chicos, mi señora también está perfecto, así que estamos, gracias a Dios, muy bien. Bien. Hoy los empleados y empleadas judiciales pidieron públicamente que, que si se podían hacer un isopado, las personas que quedaron en, en, involucradas en esta situación, y además manifestaron algún enojo por por todo lo que se generó. ¿Te merece alguna opinión o decisión esa? Sí particular como este, estoy de acuerdo en que se estoy absolutamente todo, no tengo problema que nada en un pago, al contrario, no tengo ningún tipo de problema. Eh, no sé qué puedo aportar eso, pero este si me tengo que hacer mi zoopado, me lo hago, listo. ¿Cuándo, ¿No? ¿Cuándo te enteraste de la de la denuncia o, o ya fuera formal o informal? ¿Cuándo supiste que estaba este ruido dando vueltas? No, y un poco por por los medios y, y bueno, como uno se va enterando de las cosas. Y y no no tuvieron bueno, no podés responder por otras personas sino por vos, pero eh, digo eh, no no decidieron aclarar prontamente lo que había ocurrido, esta versión que ahora me bueno, estás dando. Uh -huh. Este a ver A mí hoy me llamaron, hoy salió en los medios, yo le doy nota a todo el periodista que quiera hablar conmigo, no tengo problema. Yo no sé si a las otras personas les gusta hablar con... No, no es que les guste si están dispuestos a hablar con la prensa. No, yo eh, siempre en mi función pública, este, eh, tanto como magistrado, como presidente del colegio, siempre he dado notas, eh, sí, sí, absolutamente eso es así. abierto a sí. la prensa, No tengo ningún problema, porque aparte no hay nada que ocultar. Entonces, este, yo te agradezco la posibilidad, sí que me da, de poder aclarar algunas cosas. Eh, ¿Te sorprendió el, el, las declaraciones públicas tan rápidas del presidente del Superior Tribunal? No, no, no, porque yo creo que, este, bueno, el doctor Zappa tiene una, una función institucional y lo que dice es nada más que eso, eh, que tiene que hay que investigar los hechos, punto, me mm. parece bien, Bien, y sentís respaldo de de colegas, de de no sé, de los trabajadores de de tu área o o sí, ¿crees sí, por que... supuesto que sí, por supuesto que sea. sí, eh eso también quiero quiero destacarlo porque es algo que reconforta, uno estado de muchos años es más, este yo ya estoy más cerca de, de la jubilación Este, y bueno, lo que uno ha estado o ha vivido durante tanto tiempo en, en un lugar de trabajo, cualquiera sea, eh, que lo llamen, que lo apoyen, es reconfortante, la verdad es que sí. Bien, Miguel, lo importante me parece, sintetizo yo y vos en todo caso dame el ok o no, pero sería eh, tu versión de la situación, es que ese encuentro existió, pero no se extendió más allá de las 20 horas o de la tolerancia lógica en estos sí, casos. Sí, o, o a lo mejor, eh, vamos a ser justos, a lo mejor se extendió, pero minutos. Eh, no sé si soy claro. 15, 20 minutos. Sí, sí, por eso digo, lo lógico de una situación Exacto. que te estás despidiendo, Exacto. salir... Exactamente. Bueno, Exactamente. Eso sería lógico, eso sí, sería lógico. Sí, sí. Bueno, Miguel, agradecemos el contacto y si querés agregar no, algo al... más, este, te, por supuesto... No, no al contrario, lógico. te agradezco a vos y la, la posibilidad de poder conversar de estos temas que obviamente son eh, complicados, yo entiendo la, la situación social difícil por la que estamos atravesando y bueno. Todos todo estos temas son realmente difíciles, lo que sí ruego todos los días que pase pronto esta pandemia que nos está haciendo muy mal a todos, en lo anímico, en lo económico, en lo social, en fin. Eh, vos lo no sabés más que yo, la gente que está escuchando lo sabe más que yo, estamos realmente pasando una muy mala situación. Gracias. Bueno, buenos días. Miguel Valle, el juez contravencional, denunciado por violar la cuarentena, acaba de dar su versión de los hechos. Dice que el encuentro cuestionado el lunes 20 de julio ocurrió en el horario que permite la normativa provincial, pese a que, vamos a refrescar el audio que escuchábamos recién, uno de los empresarios que participó de ese encuentro, ya estamos en condiciones de decir quiénes participaron, puesto que el propio Valle ha revelado los nombres, efectivamente estuvieron Guillermo Sancho, Pablo Balaguer, que son otros funcionarios judiciales, además de Marcelo Molín, un abogado al que mencionó Valle, y el empresario Ortiz, que aparentemente les hizo circular a ellos mismos este audio en algún momento. A ver. Buenas tardes. Algunos me estarán puteando. Pero bueno, eh, nada, les quería decir que... Eh, yo los mandé al frente a todos los que estuvimos ahí en el asado ese día en el asado ese día, asado ese día. hay dos versiones de, de la situación se verá si la estrategia pública es la misma que la judicial el juez Valle dice que no hubo asado sino encuentro a las 6 de la tarde y hay otra versión de que ese encuentro fue bastante más tarde